haciendo un poquito más de tecnología, si Dios quiere, y la Virgen. Estamos con Eric Thomas. ¿Cómo te va, Eric? ¿Qué decir Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo estás vos? ¿En qué lugar te encontrás? ¿Estás sentado casa No estoy en nada, en ah, el... Dalas, perdón, dale. Bueno, contanos un poquito qué, ¿Qué fue lo que pasó con, con respecto a, a tu salida de regatas Tu llegada a, li a Libertades Hinchales ¿Cómo se dio la situación? Eh, nada eh, Cuando Cuando No le pasé A eh, regatas eh, en Hablé con el senador ah bueno cuando nos descansó con otro río había otra opción para para como nombre para ir a certar y bueno estuve muy feliz para para la próxima y bueno tratame esto. Eh, ¿vo, vos estabas a disgusto en, en regatas eh, necesitabas que sentías que necesitabas más minutos eh, ¿por qué querías salir de, de regatas? eh bueno cuando agarraron otros terceros para reemplazarme eh se eh, había, había mucho lugar en mi, en mi posición y con el colo y seguimos para el, para ser otra si opción otro equipo para podía tomar eh, para así podía tener más listo de juego, claro cuando cuando regatas contra todo a Donis Enriquez este vos ya viste que ahí tenías menos chance de jugar verdad así que con mi gente y estoy trabajando y con suerte pues, salió de libertad ¿y hubo algún teléfono descompuesto con la gente de regatas teniendo en cuenta que ellos todo el tiempo manifestaban que esperaban tu regreso después del receso? Eh, sí pues, estuvimos hablando eh, y nada estábamos esperando a, a ver si había una oportunidad que se había más Bueno, y en este caso llegas a Libertad de Sunchales, ¿qué pudiste hablar si es que hablaste con Sebastián Saborido? Me imagino que el equipo lo conoce, bueno, porque formó parte del Super 20, la Liga, jugó incluso Liga Sudamericana. Eh, sí, sí, estuve, estuve mirando ¿no? los últimos juegos y bueno, eh, estoy feliz y tengo mucho armó para, para ir a jugar ahí. Aparentemente debutaría ya directamente el 19, ¿no?, cuando Libertad reciba a estudiantes ahora claro, juega bueno, eh, eso se volvió a mí así que esa, eh, a ser parte del equipo y y bueno esa, esa a estar así, ya esa a está en seguida y la satisfacción bueno ¿qué, qué, ¿qué puedes aportarle al equipo de Sebastián Saborido eh, yo creo que quiero quiero darle mucha energía y y eso sí la gente hace mucho mucho mucho mucho, mucho y bueno eh, quiero Debería jugar y divertirme y, y, y jugar como buen chico, y ganar juegos, eso es lo más importante. ¿Firmaste contrato hasta final de temporada? ¿Cómo es tu contrato? ¿Cómo es tu convenio con Libertad? Eh, eso es por la temporada. Por, por esa temporada. Y eh, nada, eh, eh, estoy feliz. Estoy feliz ¿no? y, y, y, y estoy listo para incorporarme del equipo y, y a jugar con ellos. Bueno, podemos decir entonces que fue un buen regalo de cumpleaños haber firmado con Libertad Sunchales. Sí, muy muy buen regalo de cumpleaños. Eh, no puedo pedir nada mejor, una gran oportunidad para mí y bueno, listo por lo que viene. ¿Y te quedó algo, algún resabio de la relación con la gente de regatas o te vas bien? No, me voy bien, me voy bien. Eh, Habló todo y, y luego lo hicimos y todo en otra cabina. Eric, un abrazo enorme que tengas un buen viaje. Nos estamos cruzando en cualquier partido de la de la Liga Nacional. Lo mejor para vos en lo que viene. Dale, Muchas gracias. Bueno, este, la palabra de Eric Thomas, no, hablando desde Dallas. Recordamos que Eric Thomas es eh, ficha sub 23, es ficha sub 23 eh, y ahora hoy cumpleaños, pero bueno, él, está anotado como ficha sub 23 y es nacional, no ocupa el lugar de nacional en el equipo de... va a ocupar como nacional en el equipo de Saborido claro, un fichaje que necesitaba Saborido para alargar la rotación bueno, hay un jugador que se le va a Victoriano cuando lo esperaba todavía sí, sí, esto fue lo que nos dijo Lucas cuando hablábamos con él así que bueno, pero si el jugador no quiere estar y, y la verdad que no, no iba a tener mucho lugar Este tampoco está mal que estas cosas sucedan Eh, por ahí estaba esperándolo por ahí eh, hubo, como dijiste vos alguna cosa que no, no estuvo clara desde un principio, o quizás algunos, eh, no sé, se hizo un sonso como para, para poder este forzar algún tipo de situación también y, y esas cosas también ocurren dentro de, de un plantel. Lo cierto es que Eric Thomas en